Sabrá entonces que el poder tanto tiempo perseguido es suyo por fin, puede hacer con él lo que se le antoje, su aliado está a sus órdenes, su deseo es la regla, ve claro y parejo todo cuanto hay alrededor, pero también ha tropezado con su tercer enemigo, el poder. El poder es el más fuerte de todos los enemigos, y naturalmente lo más fácil es rendirse, después de todo la persona es de veras invencible, ella manda, Empieza tomando riesgos calculados y termina siendo reglas, porque es la ama del poder. La persona en esta etapa apenas advierte que su tercer enemigo se cierne sobre ella, y de pronto, sin saber, habrá sin duda perdido la batalla. Su enemigo la habrá transformado en una persona cruel, caprichosa. Una persona vencida por el poder muere sin saber realmente cómo manejarlo. El poder es solo una carga sobre su destino. Una persona así no tiene dominio de sí misma, ni puede decir cómo ni cuándo usar su poder. ¿Cómo puede vencer a su tercer enemigo, Don Juan? Tiene que desafiarlo con toda intención. Tiene que llegar a darse cuenta de que el poder que aparentemente ha conquistado no es nunca suyo en verdad. Debe tenerse a raya a todas horas, manejando con tiento y con fe todo lo que ha aprendido. Si sí puede ver que, sin control sobre sí misma... La claridad y el poder son peores que los errores, llegará a un punto en el que todo se domina, entonces sabrá cómo y cuándo usar su poder, y así habrá vencido a su tercer enemigo.